Dziękuje za del arte de la noche ya pasaron varios años del frío me conoce mientras llego a casa y vi por la ventana empañado viejo cielo durmiendo con la luna desnuda en la cama Fiel compañera de dulce nostalgia, de amor y locuras de tejados y pintura, de pasión y de besos que solo los vio ella enseña, la calle maestra de felinos rebeldes contando estrellas, mientras mi cuerpo vuela en sus nubes descubro en ella, que tuve que estar despierto en vela para conocerla, erizar tus piernas, oscuridad despierta, campeta, gota la pista mientras cae la niebla, que comienza un nuevo mundo para nadie, donde todos y cada uno somos iguales, la ley de caminar atento. En Medellín cambié mi tristeza por discos viejos ando comprendí que tenía que soñar despierto. Esta ruta nocturna con kilómetros mentales Es mi historia una avenida sin puentes peatonales La muerte siempre recordada por la vida Con la suerte que la noche nunca esté dormida no. He Estado solo sí. olor oh, que está a mi lado Ha domesticado el disimulo así oscuro es mi regocijo interno desvelo panes con repasos máximo mi acuerdo que lo inesperado se creyó la estrella, la luna llena mi confianza, y esa no la enseña. Levanté la voz, las cortinas ya no están intactas, pues sus sueños se orientaron como cucarachas. las sombras hablan, responde la corneta, el celador mejor se duerme a falta de escopeta, y esta noche así cojea, por si estás perdido, yo lo afronto como el anfitrión que la ha recorrido. como un panteón de mortales, después de las dos el mundo es nuestro, son viajes astrales para los asfalto. Nautas, no, no, no, no hacen falta tantas, tecnologías para ver anocheceres, entre placeres ilegales, indigentes, buenos y villanos, a estas horas todos somos iguales, habitantes de las profundidades, nos dieron más noches que días por no hablar de oportunidades, los grafitis manchan las paredes de verdades. Eh. El arte perseguido y sus intimidades al mundo del insomnio. Con el auspicio clandestino vamos divagando pensamientos como peregrinos. La calle me leía cuentos desde niño. Ahora les digo unos cuantos. Mi sangre está en el pergamino. Aerofónicos, calcolíricos o en los martillos. Y son un martillo. si no sabes para qué sirves porque nunca has trabajado. Frío. Amor por lo que sientes como el film de World Train, y parto tu cabeza como droga de fe, No hay nada nuevo en este juego si no pulsas el play. Y estás es leyenda como Hendrix. En 63 bien, son nuevos que te despiertan parte de esta vida, es que nunca para y te destrocen las giras, ven y dime el nombre de tu artista, si a mí lo que me interesa es la calma que tanto envidian, vivo tranquilo, mi mundo en el de Alicia, me, y me atrofiar los nervios cuando leo y nada rima, a veces ya ni inspiras, a veces ya ni miras, a veces hay camino tanto que los problemas se olvidan, vida podría cambiártela en la frase y volverte que te amplifique, que te pito. No soy de aquellos, mi música es tu aire como esa inspiración que amo aunque llegue tarde.